Con respecto al, al, a la forma de control en la medida que nosotros terminemos de definir mañana la forma operativa de ponerlo en práctica a partir de ahí a, con, con la con la dirección de defensa al consumidor vamos a dar toda la información con respecto a precios etcétera etcétera como para que el consumidor pueda estar atento y pueda mirar que este digamos que esta medida tan importante que estamos tomando no termine diluida de alguna manera en términos de rentabilidad de la cadena, sino que impacte directamente sobre precios. Te insisto de nuevo, y esto es muy importante para también para que el, tener información clara. No estamos diciendo con esto que los precios van a bajar, lo que estamos diciendo es que el impacto que estamos observando y hemos observado estos días donde ya empieza a haber aumentos en la cadena, que es lógico, ¿no? Digo, en en general si vos mirás hasta el día viernes, los precios de todo el sector alimenticio estaban calzados con un dólar entre 46 y 46 y 48, que es lo que venía oscilando, y hoy estamos ante una realidad totalmente distinta, donde todavía todos estamos observando dónde va a encontrar un nuevo nivel el tipo de cambio. Entonces, si sí hemos visto que muchas cadenas, en especial empresas, empezaban a hacer, si querés, aumentos, anticipatorios, ¿no? Digo, eh, ya esta semana para tratar de observar, para después ver en los próximos días el comportamiento, nosotros pensamos que con esta medida y en especial en este conjunto de bienes vamos a poder absorber ese impacto de los aumentos que ya de alguna manera se venían dando.